Un colectivo integrado por distintas organizaciones ambientalistas... ...vecinales, ecologistas, sociales, políticas y también ciudadanos particulares... Eh, ...convocamos a la marcha plurinacional de los barbijos en Rosario. Eh, la marcha se realizará en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente... ...que se celebra el próximo 5 de junio. Y si bien aún no se ha definido el recorrido... ...la idea es que comienza alrededor de las 17 horas... Esta manifestación tiene como uno de sus objetivos eh, generar conciencia ante el avance incesante de distintas problemáticas que afectan nuestros derechos a la salud y a vivir en ambientes sanos. Eh, por eso uno de los lemas de la convocatoria es, frente a un modelo extractivista, que nos enferma, la salud no se negocia. Es eso, la salud no se negocia y por eso nos sumamos por eso Bayoría Verde se suma, ya que la iniciativa tiene como fin concientizar y rechazar las consecuencias que trae el actual modelo de explotación de la tierra. La utilización de tóxicos para la fumigación de cultivos, la contaminación, la concentración de la tierra, son puntos sobresalientes de los reclamos que no solo nosotros, sino que La, todas las organizaciones que participan de esta marcha eh, venimos realizando desde hace ya bastante tiempo.